La zona cero. Nuestros monográficos, zona cero, y ya veréis qué curioso, qué interesante resulta el especial eh, que hoy nos han preparado Carlos Canales y Jesús Callejo, porque vamos a hablar del número divino ese número áureo del que tanto nos habéis preguntado en los últimos tiempos ahí en la tertulia de las 4C. Vamos a saber en qué consiste el número áureo, cómo lo utilizaron los arquitectos de la antigüedad o si se sigue utilizando en, en la actualidad. Eh, ya veréis, ya veréis qué, qué qué curioso resulta. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con escuadra y cartabón, ¿eh? sí, sí, ah, sí, sí, muy sí. bien, estás midiendo ya, ¿no? Ya midiendo aquí el ángulo. El sí, ángulo, sí, el ángulo. La proporción a ver si se ajusta al número de oro. Al número de oro. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero eso es una réplica exacta de una pirámide. Exactamente igual, de hecho es una pirámide. <risa> es una pirámide, <risa> pequeño, <pero risa> es una pirámide. <risa> Y eh, has utilizado el número aureo para hacer esa pirámide. que sí, ¿qué remedio? Hay que hacerlo si uno quiere conservar la divina proporción. La divina proporción, efectivamente, el, el primer libro que lo menciona. <risa> sí, señor, el número áureo que es un número divino, claro. Jesús, eh, así debemos entenderlo, un número entregado por los dioses. Mm, no, no exactamente, es un ah. número que está en la, en la naturaleza, es matemática pura, es la magia de la matemática. Yo creo que este es el primer monográfico que hacemos de matemática. Pura y dura, pero dándonos cuenta de que también forma parte de ese mundo mágico que nos rodea porque está en todas las partes. Ah, pero ya decían los antiguos griegos que todo era matemática, ¿no? Exactamente, eso es... Una verdad indiscutible Lo que pasa es que muchas veces asociamos la matemática Pues eso, con los números Con las operaciones aritméticas, con el álgebra Y eso es una parte de la matemática Porque todo es número Y todo es susceptible de matemática Fíjate sí. es que hubo incluso matemáticos que se volvieron locos Como Dios Cantor intentando buscar los números transfinitos Es decir, buscaba más allá de los números enteros Y al final era una sucesión tan infinita ¿no? Que este hombre dicen Que se volvió loco pues con tanta operación que tuvo que hacer Hay muchísimas historias curiosas alrededor de los matemáticos ¿no? Y sobre todo esa ansia de saber y de conocer pues lo que todos intentamos conocer pero siempre desde un punto de vista mm. más matemático que, y no tan filosófico como bueno, pues los que somos de letras hemos estudiado ¿no? Claro. Hasta ahora. hombre, los amigos de la rosa de los vientos pueden pensar, caramba, en el monográfico Zona cero hablando de, de matemáticas, nada más alejado del misterio que las matemáticas pues no, hombre, es, es una podemos... de las cosas más cercanas y próximas al misterio del claro, mundo, ¿podemos unir, porque ¿no? claro, es en la búsqueda de la, de la arquitectura perfecta del cosmos, del universo mm. el intento de demostrar racionalmente que bueno, que todo obedece un de una lógica, que es lo que ha hecho que el número de oro del que vamos a hablar hoy que es un, uno de los elementos básicos de, sí. de la interpretación Eh, racional de lo, de lo mágico y de lo misterioso que tiene el universo Por cierto, ¿cuál es el número de Aureo? Bueno, es 1,618 Pero luego podríamos seguir con decimales 0,3,3,9,8,7,5 y continuaríamos Infinito Es lo que se llamaría un número Lo que llaman los matemáticos un número irracional Un número cuya cifra nunca podemos aprender de una manera completa Nunca se puede controlar Porque siempre nos daría una serie infinita mm. La verdad es que el, lo sorprendente Como luego vamos a, a intentar explicar Es que forma parte de la estructura, de verdad Del universo y del mundo 1,6 eh, Exacto, uno, sí, uno ocho. Entonces la Por gente puede decir, 6. ah, entonces los anglosajones miden mejor que, que nosotros, porque claro, ellos tienen su milla, ¿verdad?, que es eh, 1,6. Sí, pero es algo más profundo. Mira, bueno, además yo creo que para orientarnos, si te vale. parece, Carlos, sí. eh, yo creo que todo el mundo ha leído el código da Vinci, vale, ¿no?, venga. Dan Brown. Entonces, eh... es que Dan Brown ha, ha dado el claro, clavo. De... Y, <risa> y es que habla también de la sucesión, sucesión o número claro. de Fibonacci, que ahora mucha gente le dirá bueno ¿y quién es este Fibonacci no estamos hablando un personaje de la edad media del siglo XIII que es el que genera esta sucesión de números y el cociente entre estos números es lo que nos da extra proporción ahora el número de oro, ese 1,618. Pero bueno, como os decía, si nos ubicamos un poco en esta novela, que es referencia obligada para bien y para mal de tantos temas, eh, si, no, si aco nos ac acordamos un poco de la, del inicio de la novela, y como nos en la película ahora en mayo, pues va a ser incluso esas imágenes gráficas, pero si nos acordamos del inicio de la novela, nos damos cuenta que en el, nos damos cuenta que en el suelo, donde bueno, se encuentra el cuerpo de Jack Saunier, no, el que muere asesinado, ...en el Louvre... ...pues vemos que hay unos números... ...alrededor de él... Eh, ...y Sofía, la nieta... ...reconoce una secuencia numérica... ...y la interpreta... ...como una señal de su abuelo... ...algo que le intenta transmitir... ...postmortem... ...y que a partir de ahí... ...pues sigue ese hilo... ...argumental, ¿no?... ...le lleva su tiempo... ...y en fin... ...y todos esos números... ...al final se dan cuenta... Qué es la secuencia infinita de Fibonacci que corresponde al 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Es decir, ¿Qué relación tiene estos números que acabo de decir? Que continuaríamos, ¿no? El 21, el 34, el 55, el 89. Bueno, pues es una serie muy fácil de seguir, de completar, pues comienza, ya digo, con el 1 y sigue con los demás números, que se obtienen sumando los dos anteriores, si te das cuenta, seguimos el 3, el 5, el siguiente es el 8, el 8 más 5 es el 13, el 13 más 8 es el 21, bueno, pues eso que es una serie infinita, nos da una proporción muy curiosa, y es que si sumamos, que si dividimos el cociente entre los dos números, nos damos cuenta de que obtenemos el llamado número de oro, ¿no? que es el que siempre se ha denominado como el número phi, o sea, tiene incluso ese nombre que generalmente se le ha asignado el número phi, es decir, la raíz de la proporción divina o áurea, y siempre se nos da. Entonces, si se nos da en esta secuencia que tiene que ver con esta novela ¿no? de, del código da Vinci, ¿qué es lo que tiene de mágico, qué es lo que tiene de especial, qué es lo que tiene de misterioso? Pues sencillamente, que okay, bueno, pues... Y para qué sirve todo esto sería la otra pregunta, ¿no? Y yo, pues muy bien. No deja de ser una curiosidad matemática, como tantas ahí. Lo podemos comprar en algún libro de divertimentos matemáticos. No. Sencillamente es que esta estructura se da en todos los órdenes de la naturaleza. Desde las ramas de una planta o las espirales de una piña, desde la espiral de una galaxia hasta la tela de una araña, en fin, se comprueba incluso en el cuerpo humano y lo han utilizado los artistas tanto para sus cuadros como para sus construcciones, en las catedrales y en algunos templos sagrados, en algunos templos iniciáticos. Esa proporción se da en todos los sitios y por eso tiene tanta aplicación en nuestra vida. Es decir, ¿por qué hay determinadas formas que nos hacen más gracia o nos producen como más simpatía o por lo menos sus vibraciones parece que resuenan más en nuestro interior sencillamente porque se ajustan a la proporción ahora y la espiral tiene mucho que ver en todo esto que estamos diciendo entonces en una pirámide, en una catedral gótica podemos encontrar el número aureo en cualquier edificación no, lo encontraremos con seguridad porque se buscaba Bien. además de manera, eh, eh, se pues hacía a propósito eso eh, tenía relación con cierta, eh, como lo ha dicho Jesús, con ciertos elementos armónicos que hacen que nos resulte Todo de una manera más agradable, más bonita, más hermosa. Y luego veremos cómo está vinculada a la geometría. Jesús ha definido la serie de Fibonacci, aunque eh, de Fibonacci, pero en realidad tan, se podría llegar al número áureo a través de la matemática, a través de la geometría. Es decir, habría un principio geométrico que sería, decir, lo llaman habitualmente de OF los matemáticos, si algo así como la magnitud que divide un segmento de recta AB en dos partes, de las cuales la mayor es la media proporcional entre el todo y la menor. ...podría ser una forma geométrica de llegar a la misma consecuencia... ...que lo que ha contado con la serie numérica de Finovacci... ...que por cierto no tiene... Eh, ...Finovacci empezó por el 1 y el 2... ...pero da igual, porque en realidad el camino al que podrías llegar... ...sería el mismo si empiezas por cualquier par de cifras... ...siempre que cada una de ellas sea la suma de las dos anteriores... ...y volvería a ocurrir de la misma manera... ...por ejemplo, un ejemplo práctico... ...el rectángulo de la base del edificio del monasterio del Escorial... ...edificio mágico donde los haya... ...tiene exactamente 735 por 580 pies... Es decir, reducido sería la relación 19-15, que nos daría una serie de Fibonacci. decir, a la larga acabábamos siempre con un número de aureo, 1,618. Bueno, es un ejemplo de cómo llevar la proporción geométrica del número áureo a un edificio. Por ejemplo, mi próximo libro está maquetado, hemos hecho a propósito, con una forma de maquetación que se llama norma terciaria, que es una forma de maquetación que se utilizaba mucho en los siglos XVI y XVII, y eh, es una la norma terciaria... Eh, conduce una, a un número 1,618 Es decir, una regla proporcional que nos daría un número de euro Por eso se llama también montaje o maquetación áurea Entonces, ¿para Entonces que no, eh... se puede usar para prácticamente cualquier elemento del arte eh, humano es decir, para lo que tú quieras hacer Desde las proporciones que tú puedes utilizar para un cuadro Por ejemplo, el famoso dibujo de Leonardo da Vinci Porque, de hecho, el, el libro que comenta al principio, Divina Proporciones que se publicó en Venecia en 1509, lo había eh, realizado Fra Luca Pacholi, llevaba dibujos de Leonardo da Vinci, y es la primera expresión, es decir, la primera expresión moderna del de concepto de lo que se llamó luego el número de oro, el número áureo uh -huh. Y la proporción, como el, el título de nombre indica, la proporción de Dios, la proporción... Sí, para, para transmitir imágenes gráficas a nuestros oyentes, en la sí. Yoconda está el número áureo Podría estar, no, no lo sé, realmente no, no lo sé decir no, pero ver, transmitir una imagen gráfica a lo mejor es la famosa, el famoso dibujo de la proporción de Leonardo da Vinci. Eso ah, el nombre sí de contiene, facto, Ahí sí se contiene un número oro por la estructura geométrica que está, uh -huh. que, que lo enmarca. Ahí luego veremos que como tiene una enorme relación con la geometría, hay determinadas figuras geométricas que están siempre muy vinculadas a las construcciones. Que, cuando los arquitectos utilizaron de alguna manera de una manera clarísimamente a propósito la regla áurea o el número de oro ah. porque, por supuesto, esto que, se, que citó eh, Pacoli, o Pacoli en 1509 se conocía desde mucho tiempo atrás, incluso mucho antes de que Finovachi en el siglo XIII hiciera sus series números puesto que ya se había utilizado de manera habitual y, por cierto, ah. con pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo bueno, pues esa es la igual era. que se conocía el número pi por eh, ejemplo. Esa es la imagen, el hombre de Vitruvio. <risa> ¿Tiene algo que ver con la alquimia? el número obreo, Jesús. Eh, todo tiene que ver porque ya digo que forma parte de la naturaleza es decir, eh, el odiarlo es, sencillo, es sencillamente desconocimiento pero aquellos que conocían esta proporción la utilizaban para todo tipo de construcciones, estamos hablando humanas, porque también forma parte de la naturaleza tú decías que es bueno verlo en una imagen, es decir, en los cuadros se puede ver lo que pasa es que en los cuadros sí tienes que conocer un poco la distribución de esta espiral logarítmica que en el fondo es la proporción áurea para darnos cuenta cómo están distribuidas las figuras es decir, si no tenemos una imagen visual, es difícil y el Conda, por ejemplo, en los pastores de la Arcadia, de Nicolás Poussin, que sí está hecho con la proporción divina, lo podamos ver. Tenemos que darnos cuenta de esa proporción, en concreto de esa espiral logarítmica. Entonces, te voy a poner un ejemplo que se ve en la naturaleza y que yo creo que es muy representativo porque todo el mundo lo puede asociar. Por ejemplo, eh, los primeros números de la serie de Fibonacci se encuentran, ya digo, en la plena naturaleza. Y vamos a poner, ya digo, un ejemplo como muy concreto. Si miramos la disposición de las hojas de un tallo o las ramas de un pino, ¿eh? veremos que nada está dispuesto al azar, sino que tiene una función muy concreta. Fíjate que además incluso tiene todo un nombre en el mundo de la botánica que se llama filotasia. Es decir, se intenta ahorrar espacio y optimizar mejor las energías. Este fenómeno botánico es el que ayuda a las plantas cepadoras, por ejemplo, a crecer, es lo que facilita la fotosíntesis, permite que las hojas se distribuyan en el tallo, no al azar, sino que tiene una forma muy concreta, por eso recomiendo a todos los oyentes que se den cuenta, por ejemplo, si tienen alguna planta en su casa, que vean la distribución de cómo están las hojas o cómo están las flores. Entonces, por ejemplo, se distribuyen en el tallo pues, en grupos, por ejemplo, de cinco, aprovechando espacios vacíos, sin proyectar sombra, ...unas sobre otras o colisionar entre sí... ...porque eso implicaría de que la proporción no sería la correcta... ...como la naturaleza, todo es correcto per se... ...es lo que hace que las hojas puedan recoger la mayor cantidad de luz solar... En fin, esta eh, proporción aurea... ...que se encuentra en los giros del tallo y en el número de hojas... Eh, ...coincide... Con la secuencia de Fibonacci claro, O sea que si lo vamos ejemplo, viendo fíjate, en cada sitio vamos a El elemento geométrico esencial del, de la, bueno el, el, el Clásicamente utilizado Para representar el número de oro, Siempre el pentáculo, el, el sello Salomón Distinguido de la estrella de Viz Porque tiene cinco puntas es La estrella que forma en su interior y no seis Bueno pues cuando se empezó a analizar Por ejemplo el roble El roble es uno de los árboles como es bien conocido por nuestros oyentes Mágicos y sagrados De muchísimos pueblos de la antigüedad europea, pues bueno, el roble genera sus hojas haciéndolas crecer de forma anicoidal a lo largo de sus ramas entonces cada cinco hojas completan dos anillos de una especie de hélice ideal ¿no? que todo el mundo se lo vaya imaginando bueno, pues si alguien observa cómo, se ofrece, cómo ocurre en realidad el crecimiento se dará cuenta de que la aparición de las hojas no lleva un orden continuo sino que en realidad eh, alterna su aparición de manera que sobre el corte eh, del plano, las hojas crecen siguiendo fielmente la dirección que marca la línea del pentáculo, es decir, uno, tres cinco 2 eh, cuatro ...es decir, ocurriría como si fuera un pentáculo... ...exactamente, dibujaría un pentáculo... ...de una estrella de cinco puntas... ...bueno, haciendo una especie de movimiento... ...que de alguna manera la naturaleza... Eh, ...tiene como mágicamente preparado... ...bueno, eso es lo que sorprendió... ...tantísimo a los, a los matemáticos... ...y a los primeros arquitectos... ...arquitectos, perdón, de la antigüedad... ...pero no clásicos, sino mucho más atrás... ...que se dieron cuenta que la naturaleza... ...y la arquitectura... ...podían estar relacionados a través de series numéricas... ...que siempre conducían a este extraño número del 1,618... ...y por cierto, de absolutamente igual... ...que miramos en millas, kilómetros, codos, palmos... ...es decir, siempre ocurre de la misma forma... ...porque forma parte por lo visto de alguna manera de la estructura del cosmos. Sí, es la ordenación natural de las mm. cosas... Eh, ...pero ¿qué cultura se percató por primera vez del número obreo? Los egipcios luego la conocían con seguridad... Mm. Es decir, ...ahora bien, puede que sea incluso más antiguo el conocimiento... ...no lo sabemos porque nosotros solamente podemos saberlo eh, una vez que tenemos pruebas de que se ha llevado a cabo una construcción donde ese número es identificado, y desde luego la, en las construcciones egipcias está. ¿Y los arquitectos de hoy en día hablan del número aureo, Jesús? Sí, sí, sí, de hecho hay arquitectos mm. modernos que lo siguen utilizando. O sea, Santiago Calatrava, que, que es ahora mismo <risa> el que marca tendencia, llega y dice, voy a poner aquí un número aureo". Pues Santiago Calatrava no lo sé, pero Le Corbusier sí lo hacía. Mm. Le Corbusier, en su teoría del modulador, que en esta unidad arquitectónica para tener dimensiones armónicas, Eh, él estableció como una proporción dorada de, de la estatura humana o sea que él lo siguió en todas sus construcciones ¿no? y por lo tanto me imagino que los arquitectos modernos pues lo sabrán y lo aplicarán porque se dan cuenta de que realmente es la proporción más armónica digo, no es porque está en la naturaleza sencillamente porque es la más equilibrante pero sí, sí, si sí, decir, sí. una, por ejemplo simplemente es, pues, es que es tan absoluto si alguien eh, atiende por ejemplo a las, a las notas establecidas de manera pues, a decir, convencional en el mundo occidental do, re, mi, fa, sol, la, si, do componen cinco intervalos, cada uno de un tono y dos de medio tono o semitonos. Bueno pues si calculamos las relaciones que existen entre los intervalos, nos saldría de nuevo una serie de Finovacci. Siempre, es decir, está vinculado a todos los elementos, al ritmo, a las cadencias, a la palabra, a la poesía, cualquier cosa que hagamos, mm. nos conduciría siempre a ritmos o series que nos llevarían al número aureo. Pero el número aureo es universal. Por supuesto, sí, o sea, Es el... frecuente sí. en cualquier cultura del mundo. En todas. en todas. Claro, preguntabas tú antes que quién es el primero que la ha descubierto. Es sí. que, ¿qué cultura no tiene sus espirales grabadas? Por ejemplo, los petroglifos. O sea, la claro, espiral sí. forma parte de todo el entramado cultural de todos los países con independencia de la distancia. Por lo tanto, es verdad que la espiral la podemos interpretar de otra manera. Pero cuando sabemos perfectamente que la espiral forma parte de la naturaleza, que la naturaleza está repleta de espirales y de hélices, y nos damos cuenta que además está todo relacionado con nuestra proporción divina, es cuando nos podemos dar cuenta de que cosas aparentemente inconesas tienen su relación. Por ejemplo, ¿qué relación tienen entre sí los cuernos de un buflón con una galaxia? La espiral. O una lengua de una mariposa con el ADN humano. O sea, la espiral es la geometría perfecta. Exacto. Mm. En este sentido, mm. sí. Porque lo que pasa es que, ojo, cuando hablamos de espirales hay dos tipos de espirales. Se llaman la espiral de Arquímedes y la espiral logarítmica o la de Bernoulli. Bueno vamos a explicarlo de una forma muy clara la diferencia entre, entre ambas la característica fundamental es que la espiral de Arquímides que además es el primero en describir en estudiar esta estructura en el siglo III a.C. es que entre dos vueltas o espiras la distancia siempre es la misma su forma es la circular es la uniforme, no cambia sin embargo la espiral logarítmica por ejemplo el caso más claro de una espiral de Arquímides es el surco de un vinilo, como se te das cuenta siempre se da esa misma proporción entre un surco y otro, pero la espiral logarítmica que son las que más se prodigan en la naturaleza, es donde se da esa proporción áurea, la distancia entre las espiras aumenta en progresión geométrica a medida que se alejan del centro. Como ocurre, por ejemplo, en la concha de un nautilo es decir, este, descendiente de los amonites del jurásico, ¿no? Mm. Es decir, se podría decir que vivimos en un mundo enrollado y nunca mejor dicho ¿no? y tampoco por casualidad. De hecho, cuando contábamos la, hay una pequeña anécdota, ¿no? casi posmorten también de la espiral logarítmica, la de Bernoulli porque fue uno de los que primero la, de, la describió y él, eh, eh, al enterrarse quiso que en su lápida apareciera una espiral logarítmica, ¿no? un poco uh -huh. como homenaje a los conocimientos científicos que él tenía. Bueno, pues él que hizo la lápida se lió se encebolló y le puso una espiral de Arquímedes <risa> Le hizo una triste Gracias, porque no tiene nada que ver una espiral con la otra pero sin embargo se dan en a la naturaleza y eso forma parte ya digo de cualquier estructura que encontremos incluida por ejemplo pues la, la forma que tiene desarrollarse pues, un girasol por ejemplo el girasol si nos damos cuenta la forma que tiene el girasol tanto de espiral, porque tiene una espiral levógira y otra espiral destrógira de es decir, la destrógira de la que va hacia la derecha y otra la que va a la izquierda, si nos damos cuenta veremos que sigue una secuencia de Fibonacci hay un número exacto de espirales de un lado y de otro que al final, si lo dividimos, el cociente nos da, cómo no, una vez más el 1,618. Bueno, pues yo creo que hemos sometido una durísima prueba a nuestros oyentes eh, que busquen y que escuchen este monográfico dos o tres veces con diccionarios Hombre, y con... Se podía acabar de una forma diferente para que todo el mundo vea que las, las sí. series Pinovache o las relaciones del número aurio, por ejemplo en este caso una tres cinco ocho, pueden llegar a cualquier cosa. A algunos les sonará Córdoba, lejana y sola, Jaca Negra, Luna Grande y Aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Es Federico García Lorca, es una serie Finovachi. Sí. <risa> <risa> bueno, pues en nuestros monográficos están a hacerlo con el número áureo. Yo creo que este es uno de los monográficos más sugerentes, más extraños, más enigmáticos que os hemos podido ofrecer. Pero eh, sin duda alguna, si nos parecíamos de algo, es de sorprender a la gente, ¿verdad? Así que Carlos Canales, muchas gracias. De nada. Eh, Toma, te voy a dar para ti un, un compás. ¿eh? ...me viene bien un, para la pirámide. Un compás, eh, eh, preparando ahí la, la base. Va a circular, claro sí. Querido Jesús Callejo, muchas gracias eh, para ti esta espiral celta Ah, muy bien eh, La puedes incluir en tu estela Voy a mirar a ver a mirar que esta me da que no es logarítmica No, no, no no es logarítmica no. Ni, ni mucho menos No sé ni de, ni de dónde es, Vamos, ah, pues no, no es ni espiral Por, por no ser, ni es